Radiokosmica K-K-Kosmica K-K-Kosmica Radiokosmica K-K-Kosmica K-K-Kosmica Cos Radio K-K-K-Kosmica k kosmica K -k -k -kosmica. K -k -kosmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre Sofía y música desde las constelaciones feministas.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 Que todo está en silencio Gira para abrir La brecha del conocimiento Tiempo en pausa Mientras años luces pasan el sol en su momento y estrellas y luna en medio del firmamento tanta haletia les dio era amaneciendo que desenvolvieron del morral y su incienso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 por supuesto, de manera no siempre generalizable o universalizante, eh, pero esto quiere decir que por mucho tiempo las prácticas de observación de los ciclos de cosecha, de conocimiento de los suelos, de prácticas sistémicas que, que podríamos pensar como métodos científicos, ¿no? <risa> y eh, procesamientos de los cultivos eh, fueron y en gran medida todavía son prácticas asociadas con la presencia de las mujeres. Acá alguien como Silvia Federici, por ejemplo, nos hace un análisis eh, sin igual de lo que significó eh, la extracción y la explotación de estas tareas eh, como conocimiento de las mujeres, o sea, el conocimiento de las mujeres que fue extraído y explotado por este eh, este nuevo paso del sistema de producción feudal al capitalista y que trajo pues el despojo de los saberes eh, y de las tierras que habían mantenido y sustentado la, eh, a las comunidades rurales en la presencia de las mujeres, ¿no? Y entonces eh, necesitaron, eh, este paso necesitó de remover esta presencia para convertirla ahora en, pues, una maquinaria a merced de este nuevo proceso eh, de capitalización, capitaliza capitalización <ríe> que además convirtió a las mujeres, pues, en brujas, ¿cierto? Y a las mujeres, diría diríamos acá siguiendo a Norma Blasquez-Graf, a ciertas mujeres, ¿no? Las de la clase baja, ¿no? Y, eh, y a la ciencia en la autoridad para el manejo de los saberes. Esto inicia, iniciaría, perdón, las divisiones de tareas y de conocimientos como la agricultura, la genética y la botánica, o sea, otorgando estatus algunas, a unas más bajas que otras, y dejando, pues, las tierras y la ciencia eh, para la potestad masculina. Entonces, ahora en este proceso, tampoco es fácil eh, reducirlo todo a una explotación entre... Una explotación y extracción de varones a mujeres porque en este proceso también está la colonización y eso significa que el modelo de extracción será replicado a las nuevas tierras por colonizar, ¿verdad? Y por supuesto aquí viene la otrerización, la subalternización de las comunidades colonizadas y justo en este escenario es donde encontramos a un personaje como María y la Rosa, una mujer que veía y experimentaba las lógicas imperialistas y colonialistas, primero españolas, luego estadounidenses y japonesas, y comprendió la necesidad de una ciencia alimentaria basada en el bien y el cuidado colectivo que asegurara la alimentación del pueblo filipino en medio de la guerra. Y bueno, antes de entrar a este maravilloso personaje, vamos rápidamente con esta pieza de Juliana Barwick y Borja. Bueno, Estamos de vuelta aquí en Alquimia Herética. Eso fue Flowers del disco Healing is a Miracle de este mismo año, a cargo de la compositora y cantante estadounidense Juliana Barwick. Eh, una música fantástica y altamente recomendable. Y bueno, de regreso con eh, nuestra personaje nuestra metáfora feminista encarnada de esta noche, María Orosa Ey Lagan, nació en el municipio de Taal, en la provincia de Batangas filipinas el 29 de noviembre de 1900 perdón de 1893 eh, como decíamos fue eh, una importante médica química investigadora farmacéutica y especialista en tecnología de los alimentos fue partícipe de varios descubrimientos de la época y reconocida por su labor humanitaria durante la segunda guerra mundial en filipinas pues como héroe de guerra. Gracias a su trabajo en el proceso y transportación de alimentos que salvó la vida de miles de personas, eh, hija de eh, Juliana Ilagan y Simplicio Orosa, quien al formar parte del movimiento de resistencia en la Revolución Filipina y la Guerra Filipino-Estanudidense, eh, distribuyendo víveres para los soldados filipinos, pues fue tomado como prisionera de guerra y pues trágicamente asesinado. Esto marcaría un importante eh, sentido de tarea de ayuda y acompañamiento para los movimientos políticos de liberación de su país. ¿no? Eh, María Rosa, pues eh, se formó como científica y esta formación reforzó su interés por el trabajo eh, para la comunidad enfocándose en los alimentos. Después de un año en la Universidad de Filipinas, Oroza se transfirió a la Universidad de Washington en Seattle en 1916, donde completó su formación académica, primero eh, el llamado bachelor <ríe> y después la maestría eh, en química farmacéutica, además de otro título como química de los alimentos. Eh, para poder continuar eh, sus estudios mantuvo una serie de trabajos de doble tiempo que además le otorgaron gran experiencia profesional, pasó sus veranos trabajando en enlatadoras de salmón y aprendiendo acerca de la industria de la pre, perdón de la preservación y empacamiento de los alimentos en el año escolar trabajaba como asistente en el laboratorio de comida del decano de la escuela de farmacéutica y ahí examinó la pureza de las pruebas que traían los inspectores estatales de comida pero eh, bueno todo esto digamos en el contexto de pues una sociedad que excluía a las mujeres asiáticas. En sus cartas a su madre mencionaba lo difícil que era para las mujeres en general acceder a ese tipo de trabajos y en particular a las de procedencia per a las de procedencia y o ascendencia filipina, japonesa o china. Regresa en 1922 a Filipinas y después de una breve estancia en el centro escolar de la universidad, se une al departamento de ciencias donde aportó muchas herramientas para los problemas de malnutrición e inseguridad alimentaria. Como sabrán, la, eh, la escasez de la comida en tiempos de sequía y guerra, eh, algunas veces a la par, las dos simultáneas como el trágico caso del sitio del enigrado, pues tiene un costo eh, enorme, ¿no? Eh, principalmente pues para las comunidades más vulnerables. Eh, por eso ella se enfocó en las técnicas de preservación como el enlatado, la deshidratación, la fermentación y el congelamiento de alimentos para la producción local de fuentes de proteína y aprovechamiento de los cultivos, maximizando la utilización y conservación de los alimentos domésticos, además de impulsar eh, la creación de los suministros de alimentos pues sus innovaciones crearon nuevas oportunidades económicas a la región y bueno esto es un argumento que ahora es grotescamente utilizado por la intervención del mercado transnacional y las y las corporaciones ¿no? eh aquí hay que considerar eh como la ayuda para la comunidad no puede estar netamente fundamentada en la generación de empleos, que solo significan una entrada, diríamos, miserable, que si acaso mantiene a flote la supervivencia de los individuos, pero que por supuesto no tiene el menor interés en el bienestar de la comunidad. Bien, acá el caso es diferente y como nos menciona el portal revista eh, Lady Science, que por cierto tenemos en muy alta estima, en alquimia herética, <ríe> como nos menciona, eh, nos mencionan ellas en su artículo sobre María Orosa, Orosa, perdón, ella notaba el gran riesgo que significaba eh, el tomar esta industria a gran escala, teniendo como único objetivo, pues, la gran producción, que además en el caso de Filipinas solo alcanzaba a la élite, mientras los riesgos de escasez alimentaria era tan alta para la población local, eh, pues, mucho más precarizada, ¿no? De hecho nota como esta industria había utilizado o se había utilizado como control para la colonización y explotación de los recursos. de ahí que ella pues es, eh, se diera cuenta de la necesidad de hacer una industria por y para la población filipina, cuidando además, y esto es muy importante los recursos, el uso de frutos y vegetales endémicos y sin el desperdicio de comida. Fue la primera persona en congelar y enlatar mangos lo que posteriormente lograría su exportación al resto del mundo. Eh, promovió el uso de ingredientes nativos de las comunidades filipinas hizo harina de plátanos verdes y cocos fermentó vino con las frutas nativas también y esto entre muchas otras innovaciones que llegarían a ser más de 700 recetas para la preservación de alimentos y cuidó siempre que estos conocimientos fueran de libre uso y acceso eh, diciendo una vez que comiences el experimento, termínalo escríbelo y que lo pueda usar alguien más Sin embargo, tristemente, la mayoría de sus conocimientos eh, desarrollados para el uso de su comunidad fueron eh, explotados y mercantilizados por grandes corporaciones que no reconocieron sus orígenes. Y bueno, antes de continuar, eh, y en la memoria de la lucha y conocimientos de María Orosa, vamos ahora con esta otra pieza de Sofía Janok, titulada Snole Genonina, esta cantautora de los pueblos sumi, los pueblos originarios del norte de Europa y regresamos a seguir comentando más de María Orosa aquí en Alquimia Herética Rade på vilt historiska lögner på hit Anti-pracist, my ass När vi se från den du snott all din cash Hamt, hon, handsong Av åstad på landet en gång Urfolkskvinna, snälla junina Jag är regnbågen på din närtinna Jag är allt det, men jag är med Hon är bera förrits här i tusentals Har så litet mor Det här rör faktiskt våran jord Vet du om att vi tar själv För att vi wow. är för svår För att vi hinnas För att vi Regresamos aquí al Quimianética para continuar y cerrar este episodio dedicado a María y la Ganorosa. Antes, como les decía, lo que escuchamos fue Esno Lejonina, este sencillo del 2015 de Sofía Hanok. Ella es una sueca defensora de los derechos, los territorios y la cultura sumi. Bueno, aquí está esta, eh, digamos, como pequeña eh, anotación. Efectivamente, pues ella nace como en estos territorios de los bordes nacionales de, de lo que de lo conocemos conocemos como Suecia, pero ella es perteneciente a este pueblo Sumi, que junto con otros pueblos de Finlandia, de Noruega, eh, son eh, algunos de los pueblos originarios de Norte de Europa, eh, podríamos decir de eh, los sures de Europa, ¿no? <risa> Entonces, bueno, está eh, la, la creación de Sofía Jano, que está eh, específicamente dedicada a la defensa de las de las comunidades que sentimos en sintonía eh, con la vida y la obra de María y la ganorosa. Y bueno, regresando a ella, eh, Orosa notó eh, cómo la historia colonialista de su país eh, había erosionado los conocimientos ancestrales de los ciclos eh, de las siembras y de los alimentos y eh, eh, pues ella supo cómo retomar estas tradiciones preservando eh, los alimentos ancestrales. Eh, eh, de una estación a otra aprovechando los recursos naturales y alimentarios de la región retomando a su vez eh, los usos medicinales perdón los usos medicinales de las plantas y las semillas que habían pues pasado a segundo plano como comida barata para los animales o desperdicio 1909 eh, perdón en 1927 eh, finalmente su investigación fue financiada en, por un proyecto del gobierno filipino para después crear la división de preservación de comida y honorosa eh, como su directora de ahí en adelante dedicó toda su vida a la investigación de la maximización de las técnicas de la ciencia para aprovechar en los contextos locales de su isla Esto sería un factor determinante en la resistencia de la ocupación japonesa y la Segunda Guerra Mundial, permitiendo, como ya les mencionábamos, eh, que miles de personas este, man se mantuvieran con vida en estos eh, difíciles eh, trayectos políticos. ¿no? Y bueno, en este proceso María Hilagan fue parte de la guerrilla eh, de marcadoras, marcadores o marcadoras, eh, donde ayudaba a elaborar, distribuir y transportar alimentos a los soldados de la resistencia. Finalmente, el 13 de febrero de 1945 fue alcanzada trágicamente por una bala de metralleta mientras trabajaba en su laboratorio. Después de ser llevada al hospital este Malate Remedios, que aparte estaba, digamos, en medio de Eh, la guerra la Segunda Guerra Mundial, sufre el hospital un segundo bombardeo eh, que terminó con la vida de María Ilana Norosa y la de 400 doctores y civiles. Eh, la batalla de Manila oscureció su legado al destruir muchos de sus manuscritos y de sus investigaciones, eh, pero no obstante, pues eh, su legado vive en los conocimientos que aún hoy ayudan a alimentar a personas no solo en Filipinas, sino alrededor del mundo la historia de Orosa se entrelaza y teje con las de otras experiencias y conocimientos de mujeres en la resistencia de la tierra y la conservación de los alimentos, tanto en el uso, en el cuidado, así como los objetivos, eh, tanto como la forma de compartir esos conocimientos que se traducen en eh, en la protección alimentaria, pero también en afectos para sostener la vida. Si recordamos a alguien como Olga olga Voskrenzayeska, Vos perdón que como mencionábamos a partir del sitio de Leningrado pudo conservar junto con otros genetistas un gran banco de semillas y de alimentos que tristemente mientras el sitio pasaba y ellos mueren de hambre el banco pudo sostener toda la información de esas semillas y de esos alimentos que ayudó después a la supervivencia posguerra de la región y bueno, por ahí se dice que si desayunaron este día, <ríe> eh, muy probablemente eh, alguno de esos eh, alimentos que comieron tenía alguna relación con los alimentos, con las semillas y con este los eh, los, los alimentos que pudieron guardarse en el sitio de Leningrado. Eh, y bueno, eh, a esto, a estas experiencias, a estas vidas como las de eh, María Ila Gaurosa y Olga Bosker también tendríamos en cuenta la revisión que hace la, la economía y la crítica feminista como las de Bandana Shiva y las de Silvia Federici. Eh, quien, a, quienes han contribuido de, eh, de una manera altamente significativa para este pensamiento crítico a través de la revisión de eh, pues estas prácticas o estas tácticas, estrategias del capital y del colonialismo que logran fundirse en la lógica patriarcal y falagos, eh, perdón falogocéntrica eh, replicando el modelo de extracción y explotación de la tierra así como de los cuerpos feminizados y subalternizados para el dominio y control de la vida. En esta operación, eh, las formas en las que los conocimientos de mujeres han estado presentes para la lucha y preservación de la vida deben ser reclamados y visibilizados y diríamos también reapropiados para nuevas formas de convivir con esta necesaria realidad que es la de nuestro eh, sostenimiento como especie precisamente, y bueno, aquí diríamos como especie y también como comunidad, no precisamente en el sostenimiento de la vida, que significa el mundo en el que vivimos, en ese horizonte de necesidad de conocimiento y práctica feminista, es que reconocemos la vida de Orosa eh, como posibilidad de transformación y de reelaboración de las prácticas científicas, que son finalmente las que nos mantienen entrelazadas en la vida en red, y en la necesidad de pensar un mejor futuro, un futuro otro seríamos futuros otros. Y bueno, por el recuerdo, eh, el presente y futuro de esas luchas y de estas luchas de mujeres, no las dejamos con este canto de resistencia titulado eh, La montaña de Dagú, mi hermosa madre, por supuesto el título en mandarín es diferente, de Panae Kusui, esta cantautora taiwanesa, luchadora y activista por la liberación del pueblo taiwanés, para pensar esos frentes y horizontes comunes en las historias potencializadoras de los conocimientos y luchas de las mujeres resistiendo y preservando la vida. Yo me despido y hasta dentro de 15 días, mucho ánimo, mucho afecto y hasta pronto. 是那麼的美麗哎呀唱呀用力的唱山谷裡的歌聲你是帶不走的歌聲是山谷裡的歌聲 蒼古離地他長我一定會達成長 filosofía y música desde las constelaciones feministas. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Uh, uh. Radio Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre.